Hola, buen día, compañeros de la Tinku. Les habla Silvia del Hospital Mercante, delegada de ATE, por la Lista Negra. Eh, queremos informar que en estos momentos el Hospital Mercante está viviendo una situación muy crítica en relación a un déficit de insumos básicos y medicaciones básicas en los distintos servicios y que depende de qué turno eh, sea mayor o menor grado la carencia de los mismos. Nosotros estuvimos recorriendo, como corresponde a todo delegado, el fin de semana, los otros turnos, y nos comentaron los compañeros que a raíz de esta falta de insumos, por ejemplo la guardia, y dependiendo la posibilidad de, ...del paciente, del familiar, se le está pidiendo que compre la medicación... ...que como decimos medicación básica, Reliberan, una dexametasona, un diclofenac... ...que no puede faltar en ninguna guardia, no es que es una medicación exorbitantemente cara... Eh, ...a raíz de esto decidimos llamar una actividad para el próximo sábado a las 11 de la mañana... Y como es un tema que afecta directamente a la comunidad, a la atención de los pacientes, porque sin recursos, materiales, no podemos atender absolutamente a nadie, es que estamos haciéndola abierta a la comunidad para que los familiares, para que los pacientes y para que la comunidad pueda intervenir y sobre todo estar interiorizada de lo que está ocurriendo hoy, hoy por hoy dentro del hospital mercante eh, estamos asimismo en la semana circulando un volante corto comunicando a la población eh, en las filas de laboratorio en las filas de los turnos a los familiares y a los mismos pacientes el cual obviamente es recibido con eh, beneplácito eh, Nadie nos ha agredido, nadie nos ha cuestionado absolutamente nada en relación a este reclamo. Incluso dicen que van a participar. Entonces quedamos en que este hecho y este vaciamiento hay que denunciarlo públicamente, para lo cual llamamos una asamblea, reitero, el día sábado 17 a las 11 de la mañana en el hall del hospital Y terminaremos haciendo un aplausazo, ¿sí? en reclamo de todo lo anteriormente mencionado. Porque sin insumos no podemos, reitero, atender absolutamente a nadie. Y para terminar y finalizar, este es un hecho que no está siendo repetido en otros hospitales sino que ocurre dentro de nuestro ámbito hospitalario. Y esto es realmente grave, porque la última gran crisis que tuvimos en relación a este déficit de esta magnitud fue con la crisis del 2001, que fue una crisis general. Por eso repito, este hecho de faltar de insumos pasa hoy por el nosocomio del Hospital Gobernador Domingo Mercante. Así que los esperamos y muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo, compañeros.